Transmite a M690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. estoy de salud. Lorenzo, sí señor. Así comienza Queda por AM690 K24 Radio, hinchada, Sol San Lorenzo, Lorenzo lo con la idea y conducción del periodista hoy. número uno del ciclón, el, el más mejor, querido, el, el más mejor, respetado, mejor, el único que viajó con los hinchas, ganar, siempre defendiendo a su gran, cuervo de ley y periodista profesional, dar, desde el 30 de abril de la mañana, trabajando en los medios e insolidado full con San Lorenzo. Le dicen el cirujano, la viene el rayo, MB muy bueno, Mario Benigno participación periodística Daniel Rodríguez, Miguel Mazara y Mariano Suas en la producción Mario Alfredo comunicate 4-642-5533 y 4-642-5315 y 5315 Y por mensaje de texto al 155-335-0310, envíanos un mail a soysandorenzo.gmail.com y visita soy soysandorenzo.blogspot.com Con ustedes, en las buenas y en las malas, Soy San Lorenzo. El viejo club San Lorenzo de Almagro Siempre fuiste un glorioso campeón Por los triunfos que no habías logrado Hoy la hinchada te llama ciclón El varón que orgulloso vistiera La casaca azul gran acera Y de seguro el crack del mañana ...que toda la hinchada aclamará... ...Ciclón, ciclón... ...un asos de campeones... ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en esta mesa del martes 6 de junio de 2017... ...emisión 1636... ...muchos seis, ¿eh? Hoy sorteo un pack de seis revistas, justamente, ¿eh? otros seis... ...seis revistas oficiales del Club Atlético San Lorenzo Almagro, espectaculares... ...gracias a la gente de prensa de San Lorenzo... Contestá esta pregunta y participás. Atención, ¿qué futbolista jugó más partidos internacionales para San Lorenzo? Y había opciones, ¿eh? seis es bonito esta vez. Alberto Acosta, Rinaldo Martino o Leandro Romagnoli. Vos decime, ¿quién jugó más partidos internacionales con la miniceta de San Lorenzo? Y te podés llevar un pack de seis revistas espectaculares. El oficial del club, la de San Lorenzo Almagro. Los seis primeros ejemplares que han sacado y en la última una nota conmovedora al perrito Cristian Nahuel Barrio Julio, una técnica que yo quiero solo de amor. y vos sabés Julio que los académicos San Lorenzo y Racing postergaron sus partidos por Copa Argentina Déjame también independiente, aplazó su partido pendiente ante Defensa y Justicia por el torneo local, es eh, porque el equipo de Varela se queda sin técnico, eh por el partido de la selección, se va a becasese junto a San Pauli El señor, gran actuación, goleó anoche 4-0 camioneros de visitante y es líder de la Superliga con 20 puntos. Traje la tarjeta, sí, sí señor, traje las tarjetas, amarilla, eh, la ve aquí, jurito en la técnica, amarilla y roja, eh, la, la roja parece naranja, pero bueno, me gusta blanda la selección, eh, que no gana nada, pero me gusta el fútbol, eh, y el señor Zorrucho está intratable, así que, lo voy a tratar de calmar con las tarjetas, ¿eh, Julito? ¿La técnica? Muy bien, sí, señor, ¿eh? Bien, un saludo a los cuervos de Suiza, que están escuchando, Julio. Y hablando de la gente del exterior, tengo un mail de Alejandro Mikanovsky, de Israel, que dice, Ale, hola Mario, sigo oyendo tu programa todos los días, diferido por YouTube, cosa que ya es una sana adicción para los que les gusta soñar y los milagros, Acaba lo que tendría que pasar para que San Lorenzo sea campeón de este torneo. Me dice Ale Mikanowski, desde Israel. En soysanlorenzo.gmail.com Si ganamos todos los partidos, llegamos a 58 puntos. Una victoria de Boca, dice, o dos empates le alcanzan para salir antes que nosotros, al equipo del Riachuelo. Si ganamos esos tres partidos, Banfield no nos puede pasar. Claro, porque jugamos contra el Tradadro, buen cálculo de Alejandro. River tendría que perder... Más de tres puntos para que salgamos segundos, dice. Pero si River pierde más de tres puntos y Boca saca solo un punto, salimos campeones, dice Ale Mikanowski. ¿eh? Más optimista que Horacio Salas, ¿no? Eh, yo sé que hay milagros, pero para ser campeones esta vez necesitamos tres. lo seguimos después del partido de Colón, me dicen que Alejandro. Abrazo a la mesa y sigan así siempre, dice Ale Mikanowski, junito en la técnica. Veo que tenés frío en el pecho, Julio Estás totalmente abrigado Dos pullovers Bien, este miércoles por la tarde El plantel vuelve a las prácticas Y saludo al productor atómico ¿Qué tal, señor Rucho? Bueno, ¿qué tal? Estoy tranquilo Porque a pesar de los cálculos De nuestro amigazo Mikanovsky eh, Yo creo que San Lorenzo y eh, depende de si sí para clasificar a la Copa que es lo que en estos momentos a mí me preocupa. Lo del campeonato bueno, en algún momento lo desperdiciamos ahora miremos para adelante y clasifiquemos para la Copa que es lo más importante me gusta eh, me gustaría me gustaría realmente tener la posibilidad de ya cuanto antes saber qué pasa con nuestro técnico. No es una cosa que eh, me desviva, que se quede, pero me preocupa si se va. ¿Qué quiero decir? Es un técnico prolijo, es un técnico que ha andado más o menos bien, es un técnico que me está demostrando ahora que se anima a hacer los cambios que debe hacer, etcétera Entonces, a mí no me gustaría tener el cambiar ahora eh, de director técnico. Entonces, ¿cuánto antes quiero tener la seguridad de que se quede? Muy bien, tenemos muchos ya que están eh, mencionando la respuesta sobre este interrogante que dimos hoy para llevarse el pack de las seis revistas oficiales de San Lorenzo Almagro, unas revistas espectaculares. ...que hoy nos la dieron así en la sede de Avenida de Mayo... ...la colección completa, la colección completa es muy importante... ...el 1 al 6, hay eh, sí, todos sí, eh, futbolista jugó más partidos internacionales... ...con la camiseta de San Lorenzo... ...Alberto Federico Acosta, Rinaldo Fioramonte Martino... ...Oleandro Atilio Romagnoli, las opciones... Eh, ...así que bueno, ya hay algunos que están acertando... ...otros que no, como Pascual de Villa Domínico... ...985, equivocado... ...dice, me gustaría que le renovaran el contrato Ortigosa... ...Pascual de Domínico... Eh, ...Darío Torcuato, dice... Eh, respuesta correcta, eh, 0.27, dice Arido, más mensaje sale de Villaluro, respuesta correcta, afirmativo, sí señor, eh, qué tal, hola Mario, dice Leo de Versalles, me pareció eh, algo desacertado de Lámenz, no jugar con Chipoleti, dice, eh, más adelante se va a complicar mm, por la Copa y torno local, muy bueno el programa, dice Leo de Versalles. Bueno, yo considero lo de Copa Argentina, que si la postura de San Lorenzo es Eh, esto de ser la cuña entre Boque y River que de hecho lo es San Lorenzo Almagro no me parece una movida desacertada del presidente a mi me parece muy bien no, porque creo, San Lorenzo Almagro que... no es menos que Boque y River Para si Boque y River no juegan ahora no tiene por qué no jugar San Lorenzo. A Lorenzo y quemarse totalmente porque San Lorenzo acuerdo. está con la cabeza también en la definición del torno local Exacto. de trasigarse a la copa está Exacto. con también el semblante de jugar la copa Libertadores que, que estamos sabiendo en el no no falta, falta tanto, en julio. en julio se va a jugar sí, entonces por qué no podemos jugar en agosto como juega Boque y River perfecto, totalmente de acuerdo Ustedes saben que la gente de Chipolete debe preparar una gran caravana, más de mil hinchas del equipo del Vinegro van a trasladarse a, a la cancha de Lanús, están molestos porque dice bueno, hicieron reserva de, de micros, de, de combis, eh, de aviones. Bueno, eso no es problema de San Lorenzo. Si ya la Copa Argentina se potregó, eh, creo que a veces hay que ser inteligente. La pareja no es rigurosa, seguro. si es para unos es para todos. ¿Qué quiero decir? Y si a nivel River Boca se puede postergar, en este caso Racing también, Independiente puede ser Independiente no creo que vaya a jugar, ¿no? Independiente. Se ¿no? juega con, con Camelo, el señor eh, por favor. Exacto, penales, ¿eh? Eh, bueno. Entonces, yo creo que es lógico que San Lorenzo lo postergue. Muy bien, eh, a ver qué qué pasa, vaya producción, señor que lo están llamando, eh. Santiago porque Chama dice Eh, ...respuesta incorrecta, Santiago... Eh, ...seguir participando... Eh, ...más mensajes... Eh, ...a ver por aquí... Eh, ...Sergio de Casanova... ...dice... Eh, ...muy bueno, el programa, eh, son los líderes... ...en audiencia partidaria, me dice Sergio de Casanova... ...gracias, pero con humildad, eh, con humildad... ...tranquilo, eh, eh sí señor... Eh, ...que más comunicaciones... Eh, ...aquí Marcelo de Olivos... ...dice, gran eh, campaña del señor... ...gran campaña del señor, ojalá que se dé el campeonato... ...esta vez, eh, Carlos de Saavedra me dice... A ver, Carlitos, en 60 años vi más o menos eh 2300 partidos en San Lorenzo. Qué jugador líder positivo Néstor Digoza me dice Carlos De Saavedra, ¿eh? que el otro día declaró Ortigosa, eh, mira lo que es la gente de San Lorenzo. Dice, el árbitro me pedía que me apure y yo le dije, "Vení a disfrutar conmigo, mira lo que es la gente de San Lorenzo." Dijo el Gordo Ortigosa, el vivo, el gordo, eh. Sí, señor, eh. Se puso a toda la gente en el bolsillo después de Eh, esa salida, eh, aplaudió todos y salió reemplazado, eh. a ver un mensaje de Gonzalo de Córdoba, que tal Mario hoy escuché la declaración de Ortigosa, creo que si tiene que mm, tomar eh, nuevos aires que lo haga, los jóvenes no son eternos, San Lorenzo es más grande que un nombre, saludos Gonzalo de Córdoba, voy a una pausa Julio en la técnica, te parece, estamos aquí en AM690, K24 en radio hasta la hora cero Farmacia París de especial para socios y refundadores en San Lorenzo, Emilio Castro 6699, teléfonos 46416425 y 46419071, Farmacia París. Pure Sound Store, audio hogareño y profesional, venta y alquiler, representante oficial de Yamaha Music, Libertador y Ortega y Gasset, Las Cañitas, Paler, llámenos al 4-899-0404 o síganos también en Facebook. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsay Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar presente.com.ar Bus, transportador oficial del fútbol argentino. CDM Boutique, sastrería fina, trajes, sacos, pantalones camisas, suéteres, véalo al Cuervo Claudio en Viamonte, mil trescientos cincuenta y siete frente a la AFA Los nuevos modelos Honda están en Caballito Automotores, avenida Directorio ochocientos, Capital Federal lunes a viernes de nueve diecinueve treinta, y los sábados de diez a dieciocho horas cariló deportes avenida Rivadavia siete mil ciento uno, teléfono 46 13 seis, uno, seis, cuatro. Y Avenida Eva Perón, cuatro mil ochocientos cincuenta Teléfono 46 y seis, ochenta siete, sesenta y En marcas deportivas, los más bajos precios. Cariló Deportes. Fuerte abrazo a mis amigos de Kiosco Donato. Avenida Río Áviles en mil doscientos, quince por ciento descuento en revistas. Nombrando soy San Lorenzo. Mitre Fútbol, parrilla, restaurante y cancha de fútbol, descubiertas y techada, excelente gastronomía, atendido por sus propios dueños, ambiente climatizado y salón reservado, Avenida Mitre, 3847 Munro, a metros de North Center. Urmerich, Ferreterías, Ferreterías Dani, Dani, Eva Perón, 5.560 y Miraya, 3.020. De 9 a 19, de lunas a sábados, descuentos socios de San Lorenzo e hinchas del ciclón y por supuesto, socios refundadores. print station le ofrece desde hace más de 40 años un servicio de calidad, confidencialidad y responsabilidad en la reproducción de su documentación. Copias color y blanco y negro. Copias de planas heliográficas y xerográficas impresiones de diversos formatos de archivos y así también reproducciones de gran tamaño, hasta 107 centímetros de ancho PrintStation actualizándose a las nuevas tecnologías dispone de capacidad para digitalizar y organizar sus bibliotecas de información, eliminando papel generando una conciencia ecológica y a su vez reduciendo espacio físico en su oficina le recordamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 19 horas, también nos puede visitar en www.triple.com www.print-mediostation.com.ar O consultarnos a través de nuestra casilla de email mail wwwtotalnet www.totalnet-print-mediostation.com.ar Heladería Palmeiras, 95 variedades de la artesanal de primera calidad, un precio sin igual, 120 pesos del kilo pero no era 299, Río Ávila, 7020 Y también la gente de Asis Service Servicio técnico de aire acondicionados estufas, telefones Cocinas, termotanques Lava Ropas, Audio y TV, somos Service Oficial Universal en Capital Federal, Service Orbis, Lombi, Domec, Carrier, Surrier, Samsung, Donato López, 695 Capital Federal, Comunicate, al 4-632-79-78, o al 4-633-3706, de 8.30 a 17 horas, nombrando el programa 20% de descuento a los socios y refundadores de San Lorenzo Alvaro. Desmenuzar junto al cirujano Benigni Todo lo que pasa en San Lorenzo Enviando un correo electrónico a soy ArrobaGmail.com ¡Ay, señores, me les presento! Soy el Gabal Cirujano Soy el Gabal Cirujano me... Tecnología Integral de Alimentos SRL, servicio de Viandas y Catering Empresarial. Nuestra cocina es producto de años de trabajo, investigación y pasión por lo que hacemos. Por uso, no dude a menos, 5032-7857 y 156-422-0194. Envíanos un mail a ignaciorea.tia.srl.com.ar y visita www.tia.srl.com.ar. No Seguimos a quien soy, San Lorenzo, gracias a seguir. la producción, lo tengo a Leandro Álvarez, ¿eh? jugador convocado por eh, la selección argentina senior, jugador que pertenece a San Lorenzo Almagro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones, ¿eh? pelado, ex-pelado, porque ahora eh, yo creo que el único caso en la historia que antes eras pelado y ahora tenés un pelazo, viejo. <risa> bueno, bueno. Decime claro. el secreto, como hacés? Porque acá estoy desesperado. No, no, lo que pasa es que fue al revés la elección. Primero eh, por, por tema de gustos y de moda de muy chicos el look de, de, de estar pelado y de grande me agarró la, la locura de aprovechar los últimos los últimos tiempos de, de pelo que queda así que bueno, fue al revés un poco Contame cómo llegaste al fútbol del señor de San Lorenzo, cómo viste también la convocatoria de la selección argentina eh, de esta disciplina tan linda, ¿no? La verdad que yo el fútbol del señor de San Lorenzo lo venía siguiendo por las páginas eh, y bueno, estaba al tanto de todos los resultados y como cómo, cómo venía, venía formándose el grupo, estaba enterado de lo Eh, bueno, por medio de, de comunicarme con Walter Brizuela, que fue compañero mío en, en Inferiores, eh, me, me llevó la invitación. ya previamente conversado con Marcelo Moretti y todo el grupo de, de jugadores que ya venían conformando el plantel, así que bueno, tuve la posibilidad de, de acercarme y bueno, enormemente agradecido por la posibilidad no solamente de estar formando, Eh, el, el plantel y poder eh, jugar la mayoría de los partidos sino que, que bueno agradecido por el, el grupo humano que, que se está formando y, y la verdad que no sé si en todos los planteles se puede decir lo mismo pero por lo menos en San Lorenzo hay que, hay que sacarse el sombrero Sí señor, bueno, vos sos joven igual, Leandro Y según como lo quieras ver el domingo cumplí 36 años eh, pero bueno, nada lo, lo que uno, uno decidió es eh, tuvo sus, sus razones y hoy, gracias a Dios, puedo seguir disfrutando de, del fútbol por ahí desde otro, desde otro punto de vista. Ayer gran goleada de Camioneros 4 a 0, ¿no?, y, y punta del equipo de, del Senior, asegurada. Sí, lindo triunfo y, como te repito, más allá de, de los resultados, que gracias a Dios eh, vamos siempre en busca de eso, no se pierde la, la buena onda y la buena voluntad y, ya te digo, el gran esfuerzo que hay, detrás de, de todo esto que, que bueno, como todos bien saben todo eh, acá no, no hay contratos eh, uno, uno va para, para todos lados a, a tratar de cumplir con, con el compromiso que tiene con el fútbol senior y bueno, gracias al esfuerzo de, de Marcelo Moretti te, te repito, hay un montón de gente que, que está ahí al lado nuestro y, y bueno, respondemos a eso y ya te digo, muy cómodo por, por el grupo humano que, que se está formando Claro, no solamente vos fuiste convocado de la selección argentina, sino también en el Turco Schroeder, si no me equivoco, y alguien más, ¿no? Eh, Gustavo Parvolo también. El rifle es un fenómeno, policía, sí, gran jugador. Que... Y, y bueno, cómo eh, estaban viviendo, me imagino que en el vestuario, no las cargadas a favor sobre esta situación de, de todo el grupo, ¿no? Eh, más que cargada, la verdad es que, bueno, afecto, felicitaciones, y me parece que, que vale eso, que el que está al lado tuyo se ponga contento, es lo que más más fuerza te da. No, no existe ni ni envidia ni ni nada de eso al contrario, todos muy contentos porque hoy puedo ser yo mañana puedo ser un compañero y te repito la mayoría estamos volviendo a a, a vivir emociones que te da un vestuario, una previa de un partido, un triunfo, un preocuparse por el compañero que que bueno uno cuando deja el fútbol no sabe cuándo las va a poder volver a a disfrutar y son esas cosas la verdad que uno extraña en, en el después y gracias al fútbol señor. Creo que esto, bueno, le puede llegar a pasar a todos los, los, los que conforman el, el campeonato del fútbol 12 ¿sí? años. Bueno, están, están volviendo a vivir eh, cada uno lo, lo que pasó en su época, ¿no? Sí, señor, estamos hablando con Leandro Álvarez, aquel pelado que surgió de las inferiores de San Lorenzo, que tuvo su momento en la primera división, de 4 de 2, que ponía mucho temperamento, que te ibas arriba. Eh, ¿Tuviste la, la, las oportunidades que vos esperabas? Porque siempre se habla que es difícil para el pibe de las inferiores eh, tener continuidad en primera, ¿no? La verdad que no tengo nada que quejarme, al contrario, siempre voy a estar muy agradecido porque yo a San Lorenzo llego en el año 90, eh, pasé 15 años de mi vida en, en San Lorenzo, los últimos 5 fueron en, en primera división, me tocaron a, eh, vivir años eh, muy importantes como la Copa Mercosur, la Sudamericana eh, y más que nada San Lorenzo me formó como, como persona y fue... Eh, Pasé más tiempo en San Lorenzo que en mi casa en esa época, así que eh, siempre voy a estar agradecido. No, no puedo hablar de, de nuevas no oportunidades porque, al contrario, eh, fue, fueron las mejores épocas y, y, bueno, obviamente uno lo vive diferente siendo siendo hincha también de estos colores. ¿Un técnico que te marcó en tu carrera? Manuel Pellegrini, obviamente, sí, sí, sí. sí. Qué ingeniero, ¿no? ¿Qué tenía distinto? Eh, lo que a mí me sorprendió fue... Eh, que siempre marcó una manera de trabajo, siempre respetó su, su palabra y me he encontrado con jugadores que no han tenido por ahí chances de ser eh, titulares o tener una continuidad y sin embargo eh, elogiaban la manera de manejarse para para con todos a la hora de, de tomar decisiones, no, no, no, no mirar el, el nombre, el apellido o la carrera, sino que bueno, gracias a eso también en su momento se pudo jugar con un montón de, de chicos jóvenes el campeonato local y, y por ahí los demás experiencias estaban abocados a lo que fue la mercosur eh, pero bueno después de él siempre siempre se rescatan cosas buenas y, y, y no tan buenas de, de lo que uno va, va viviendo en el camino te puedo hablar muy bien de, de insa también eh, la verdad que como te digo uno va, va aprendiendo de, de todos los de los todos los técnicos un poquito pero obviamente me marcó manuel por ...por ser mi debut también en, en Primera División y en San Lorenzo... ...y te quiero preguntar también por tu salida del club... ...porque claro, muchas veces se habla que el jugador no está preparado... ...para abandonar eh, ese San Lorenzo que lo formó... ...ese club que bueno, depositó toda la ilusión... ...¿cómo, cómo fue ese cimbronazo de salir? No, fue una decisión del club... ...más allá de que en su momento... Eh, ...el club estaba vinculado con, con Almagro... ...y había un convenio creo... de ...donde los jugadores podían ir un tiempo a jugar Almagro... ...y tener la posibilidad de volver... Eh, me pareció que, que bueno que era una etapa en la cual yo ya estaba preparado para afrontar mi, mi carrera profesional con las armas que me había dado San Lorenzo y obviamente uno dejar después de 15 años dejar eh, y haber vivido lo que, lo que se vivió en San Lorenzo me parece que cuando salí de ahí no iba a ser fácil volverme a encontrar con todo eso la verdad que mi carrera empezó como decir, a, a, al revés digamos, porque la verdad que se vivió todo lo, lo más importante y yo a los escasos 25, 26 años ya había vivido lo, lo mismo que por ahí eh, jugadores de experiencia y de gran trayectoria recién ahí habían conseguido poder, por ejemplo, jugar un, una final en el Maracaná o, o ese tipo de cosas que no, no, no vuelven entonces me parece que yo de San me fui totalmente satisfecho también de, de lo vivido eh, y bueno, y fue así, porque la verdad que nunca nunca volví a sentir en, en otros clubes como en San Lorenzo Presidentes de San Lorenzo tuviste a Miele Sí, sí tuve Miele y después bueno, la, la próxima Sabino eh, Sabino estuvo también sí, sí, sí, sí la verdad que bueno, yo a Miele lo agarré muy de, de, empezando la, la primera división pero bueno estaba al tanto de todos los, los inconvenientes que estaban sufriendo los, los jugadores ya profesionales pero bueno yo en ese momento estaba abocado más que nada en, en enfocar mi carrera y no pensar tanto en lo, en lo económico y demás ¿no? cuando, cuando... la verdad que lindo escucharte hablando eh, de la institución que siempre defendemos nosotros sobre todo teniendo en cuenta que eh, que has dicho que sos hincha y has empezado tu vida futbolística y casi tu vida desde el punto de vista de ir creciendo como hombre, también en San Lorenzo, y lo reconoces y te sentís feliz ahora de volver a jugar inclusive ad honorem, como bien remarcaste, eso valora, se valora muchísimo más desde mi punto de vista porque lo estás haciendo defendiendo a la institución que como defendemos todos los socios y, de, y la gente que sigue a una institución. Sí, bueno, como te decía, para mí es un honor volver a vestir los colores porque uno cuando cuando se va de plus nunca sabe cuándo va a tener la, la posibilidad de poder volver a defender los colores más allá de que de que uno sea hincho o no. Yo ya te digo, pasé pasé todo lo que fue de mi formación de futbolista, como como de persona. Eh, uno dejó de lado muchísimas cosas sin saber claro. si iba a llegar o no a profesional lo mismo que han dejado compañeros míos que después no, no han tenido la posibilidad. Entonces, eh, volver a tener esa posibilidad de representar a San Lorenzo, porque es lo que hacemos cada, cada fin de semana, no solamente darnos el gusto de poder jugar un partido, un campeonato, sino que también estamos en representación de, de la institución, y por eso te digo que, que tenemos el compromiso de, de llegar lo más lo más alto posible. Y bueno, parece que la categoría también está gustando, se, se está acercando cada vez más gente. Se está difundiendo más, sí, es verdad. Sí. La verdad que se está ganando se está ganando su lugarcito ojalá que esto sirva porque porque es cierto la verdad que se está, se está ganando su lugarcito y veo gente muy interesada que, que trata de, de saber cómo viene cómo viene la mano y bueno invitar a aprovecho invitar a todo el mundo que se vaya acercando y ver a los jugadores que en su momento aplaudía y hoy vuelven vuelve a, a estar jugando ahí está eh, ojalá que ahora llegue el campeonato porque está, está cada vez más cerca con 20 unidades puntero el equipo pero falta no Dios quiera sí sí nos quedan las últimas fechas que van a ser la definitoria nos queda jugar todavía con independiente con river, pero eh, la verdad que hasta ahora se ha hecho un esfuerzo muy grande eh, partido tras partido vamos vamos eh, tratando de, de de cumplir el compromiso y, y ver como te digo ver el esfuerzo que uno hace también para para poder ir un lunes a la noche lejos cerca con frío o no eh bueno tomarse ese compromiso, disfrutarlo, pero pero bueno, siempre, ya te digo, queriendo queriendo ganar algo, porque la esencia del jugador siempre siempre está en eso, en, en ganar lo que se juegue, eh, más allá de, bueno, obviamente con otras edades y otra otra mentalidad. Te quiero preguntar, por último, cómo hiciste, cómo fue aquella vez que cobraste tu primer sueldo, porque me imagino que el pibe que viene de inferiores es lo que está esperando toda la vida, y lo quiero situar ahora en el presente, por ejemplo, de Cristian Barrios, ¿no? De Cristian Abuel Barrios, este chico del Doque, de, de tanta humildad que, que bueno consiguió el objetivo cómo se debe sentir en pensás y cómo la pasaste vos en el momento no? Sí, la verdad que es un, es un logro pero más allá de lo económico es el paso a, a llegar a ser profesional eh, ese primer paso es lo más lo más duro y lo que lo que uno más anhela después de allí uno ya se forma la carrera pero llegar a, a poder conseguir tu primer contrato más allá del número que se firme. Eh, Sí, es un logro muy ansiado, por supuesto. Sí, sí, sí, sí, la gran meta, porque obviamente el embudo el embudo del fútbol es, es gigante, más allá de que hoy sigo en contacto con jugadores que no, no han tenido por ahí la, la chance ni siquiera de llegar a jugar una, una reserva, pero han pasado miles y miles de chicos en, la, en las categorías que me tocó estar. Eh, pero ya te digo, más allá del número que se firme, ese primer contrato te da, te da el, el diploma de haber llegado y de, a partir de ahí otra nueva etapa, que es la, la etapa profesional, obviamente. Igualmente han cambiado la, las épocas y las cifras, ¿no? Ahora se cobra muchísimo más dinero que antes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, igual, insisto, más allá de los números que se firmen, nunca nunca perder esa, esa esencia, porque si no desvías desvías el camino. Eh, si uno lo va a hacer solamente por, por los números, o llegado al momento pierde pierde ese amateurismo que te lleva a no pensar en, en, en el número, sino de, de siempre querer ganar y tener ese hacer ese hambre de, de gloria que, que no, no, no te la compra ningún nombre. pues sabés que muy lindo para nosotros reencontrarnos el aire, por ejemplo, con, con jugadores como vos. El otro día hablaba en las redes sociales con Alexis Cabrera, aquel eh, número 5, el chino Cabrera, que bueno, eh, vino tan lejos, ¿no? De, del sí. sur del país. Y... Estamos muy amigos con el chino, la verdad que hemos compartido también en el talleres de Córdoba, lo que yo cuando fui, me tocó jugar a Nacional B, y bueno, la verdad tengo una amistad casi de, de hermano, ¿no? De nosotros cuando hablamos. Sí, y es muy lindo descubrir que siguen con ese escenario encima, ¿no, Leandro? Sí, sí, la verdad que sí, ya te digo, fueron épocas que, que bueno, de, de muchos cambios, eh, se pasó de, de, de estar al lado de jugadores eh, de mucha experiencia y, y vino toda una camada nueva eh, con otra mentalidad, o sea, nosotros vivimos un cambio muy grande dentro de lo que fue el fútbol eh, y se vivió muy muy intenso por los logros. Eh, más chicos acompañamos mucho a los más grandes, y bueno, los más grandes tuvieron que también ir cambiando y adaptando su, su mentalidad de la vieja escuela a, a toda esta, a esta gente joven que por ahí traía otras otras ideas y otras mentalidades, pero pero gracias a eso se, se formaron grupos buenísimos en San Lorenzo, y eso eso quedó porque hoy en día eh, nos vemos, nos juntamos, y, y ya te digo, al, por ejemplo, en el vestuario cruzarse con el Beto Acosta y recordar esas cosas, Esos, esos momentos, eh, ya tengo digo, es único. Es único porque más allá de diferencia de edades, eh, se vieron movimientos de, de San Lorenzo muy, muy importantes. Pelado Landro Álvarez, fuerte abrazo y gracias por estar aquí en San Lorenzo. Bueno, bueno, agradecido por la comunicación y gracias por el, por el reconocimiento. Saludos a a toda la gente de San Lorenzo. Muy amable ¿eh? Leandro Álvarez convocado a la selección argentina eh, del senior, en este micrófono soy San Lorenzo. Quiero enviar también un saludo a la gente Morón, sé que no hay buena relación entre Morón y San Lorenzo al por lo gente, pero bueno, me decía Julio Pardo en la técnica y tiene razón, él simpatiza con Chicago. Recién escribió algo en las redes sociales felicitando al Gallo y bueno, le, le dieron con una acha por Julio, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de suavizar la convivencia en el fútbol porque a veces uno pide visitantes y realmente hay, hay que tratar de tranquilizar eh, los ánimos, ¿no? Morón le ganó Platense 2 a 1, campeón de la B, Gallito, y subió a la B Nacional, eso está eh, confirmado, decretado, será el próximo rival de San Lorenzo si el equipo del ciclón pasa a Chipoletti en la Copa Argentina, así que muy importante ese partido sería San Lorenzo y Deportivo Morón, que ya se jugó hace poco en una Copa Argentina, que Torrico debutó en el arco de San Lorenzo, si usted no se... Mm, Usted se acuerda, señor, en la cancha platense, eh por penales ganó San Lorenzo aquí en Compromiso, ¿no? Es verdad, y esperemos que Torrico siga jugando cada vez más en San Lorenzo de Almagro. Ah, y está recién la gente de Vélez que se retiraba, la gente de Pollo, y nos decía que ellos están buscando un arquero, y dice que tienen la información que Torrico por ahí renueva con San Lorenzo eh, en un contrato bastante largo. Hay que ver, eh, son cosas que se están rumoreando, oficialmente todavía no hay nada, pero eh, es una información que aparentemente renovarían casi todos los jugadores que están ahí sin duda en este San Lorenzo Almagro. Y lo de Aguirre, bueno, mañana seguramente habría una charla para ver qué pasa con el futuro del técnico uruguayo. Ya seguimos, Julio, en la técnica. Muchos mensajes por el pack de seis revistas de la gente de San Lorenzo Almagro del club. Alberto Costa, Rinaldo Martino o Leandro Elpipi Romagnoli, quién fue el jugador con más presencias internacionales de San Lorenzo Almagro. Farmacia París, descuento especial para socios y refundadores de San Lorenzo, Emilio Castro, 6.699, teléfonos 4-641-6425 y 4-641-9071, Farmacia París.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 los nuevos modelos Honda están en Caballito Automotores, Avenida Directorio 800, Capital Federal, lunes a viernes de 9, 19.30 y los sábados de 10 a 18 horas. Cariló Deportes, Avenida Rivadavia, 7101, teléfono 46139164, y Avenida Eva Perón, 4856, teléfono 46839762, en marcas deportivas, los más bajos precios, Cariló Deportes. Fuerte abrazo a mis amigos de Kiosco Donato, Avenida Rivadavia, 6215% de cuento en revistas, nombrando soy San Lorenzo.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 www.print-mediostation.com.ar O consultarnos a través de nuestra casilla de email mail wwwtotalnet www.totalnet-print-mediostation.com.ar Heladería Palmeiras, 95 variedades de edad artesanal de primera calidad, un precio sin igual, 120 pesos del kilo Pernera 299, Río Avia, 7020 Y también la gente de Asis Service Servicio técnico de aire acondicionados, estufas, calefones Cocinas, termotanques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 Tecnología Integral de Alimentos SRL Servicios de Viandas y Catering Empresarial Nuestra cocina es producto de años de trabajo, investigación y pasión por lo que hacemos Por eso no dude dudes, ámenos 5032-7857 y 156422-0194 Envíame un email a Ignacio Rea arroba tiasrl.com.ar y visita www.tiasrl.com.ar Vení agarrada que es una dictadura que es que es ah, ah, ah, se viene detallido muy bien Julito, la técnica voy a la inspectora Zulurana, le parece? porque hay una cosita jugosa, imperdible, de la inspectora Zulurana, ¿eh? tenemos todo aquí con bombotica en esto que soy San Lorenzo la tierra, que no se borra de verdad, ¿eh? de 2010 hasta la fecha Música Una pregunta Julio Pardo en la técnica ¿Por qué quiere que le saque roja directa al productor? ¿Usted no es muy amigo de Cerro? ¿Se fue? ¿Usted quiere que lo rage Cerro, no? Bueno, ahí está Muy bien, sí señor ¿eh? Vamos a la inspectora Surgana que tiene info eh, Sobre básquet, volé ¿eh? Porque el periodista de una transmisión de básquet Partidaria de gimnasia de Comodoro Rivadavia Dijo Borlonamente Que iban a jugar el partido Contra San Lorenzo en carrefuro un maleducado total, por esa burla San Lorenzo no los acreditó y tuvieron que transmitir desde la popular visitante allí en el estadio Roberto Pando, en el Polideportivo pagando la entrada popular como corresponde y los dos partidos tuvieron que transmitir allí en la tribuna visitante del Polideportivo Pando por esa burrada que se mandó el colega ese querer cargar a San Lorenzo, ese querer humillar al ciclón que trata bien a todo el mundo ...y bueno, realmente también... ...no solamente este mamarracho, de colega... ...del gimnasio de Comodoro Rivadio, partidario... ...sino también unos imbéciles... ...que representaban a Ríbal el otro día... ...que dijeron que fueron muy maltratados... ...cuando San Lorenzo Almagro... ...sabemos que a la prensa eh, trata todo muy bien... ¿eh? ...cuando sabemos que San Lorenzo Almagro... Eh, ...envía el catering a las cabinas... ...y bueno, no, no distingue entre partidarios de un equipo y otro... ¿eh? ...así que realmente con la derrota... Eh, ...a más de uno... ...la transmisión de Costa Freire el otro día... ...dijo que el uno de los goles en San Lorenzo... ...mejor dicho que el estadio, que el campo de juego perjudicó a adri y que lesionó el campo de juego un jugador mira lo que bueno dice, ¿no? es la peor pavada que escuché hace años el campo de juego Sano de San almagro está entre los dos o tres mejores del país y realmente estamos orgullosos de cómo está el campo de juego y quién lo cuida Julio Duarte sabemos del mejor canchero lo digo siempre de la República Argentina y países limítrofes... lo han venido a buscar ¿eh? lo han venido a buscar lo han llevado a, a que enseñe cómo cuidar un campo de juego la tercera o cuarta cancha de la ciudad deportiva está mejor que muchos estadios de primera. eh sí. Ojo, entonces, que no digan Macana y San Lorenzo atiende mejor a los visitantes que a los propios programas partidarios. Así que no embromemos más con eso. Sí. Si se fueron calientes porque perdieron, lo lamento, al piste. No digan incurencia, así ¿eh? que, que manchan a San Lorenzo que realmente... Eh, y institución... la gente que dijo que venía claro. a buscar a jugar al básquet, en el Carrefour, bueno, no, no es Carrefour, pero se llevaron bien llenito, bien llenito la canasta. Y bueno, yo en ese sentido apoyo la moción de no acreditar a esa gente porque es violenta. Sin ninguna duda. Eh, con una institución que trata bien a todos. Respeto ante todo. Sí, señor. Eh, bueno, y también decía este colega de River que el gol que se pierde a Husky fue culpa del campo de juego. Decían que por una cancha que estaba en malas condiciones. Mirá vos. ...las pavadas que hay que... Bueno, ...está bien, el, el problema es que pretendían que iban a ganar porque sí nomás ...y no ganaron porque si sí, no más... ...San Lorenzo jugó bien, acorde con lo que yo venía pidiendo... ...que tuvieran ganas, y yo estoy satisfecho porque lo vi con ganas de jugar... ...no una maravilla, pero jugaron bien y pusieron ganas... ...y repito lo que dije los otros días... San Lorenzo de Almagro en estos momentos está aprovechando los mejores momentos de los jugadores acorde con el tiempo que pueden jugar en cancha. Hablo, por ejemplo, el cambio que está haciendo ahora a Ortigosa en el segundo tiempo. Porque rinde muy bien cuando está entero. Cuando está cansado, no rinde. Y es una lástima para San Lorenzo de Almagro. Mensaje de la gente, 15-5-3-3-5-0-3-1-0. Su amigo Christian de Gerli, eh, dice Sarrucho Krag. Eh, Costa Febre es bostero, se hace en la China, pero no es, dice Christian de Herli. Está todo dicho. Sigo aquí leyendo. Antonio Ramos Mejía. Mario eh, dice, considero correcta la decisión del Amens de postergar el partido de la Copa Argentina. Sí, señor. Demuestra esto, que no hay preferencias con River y Boca. Exacto. Y esto le da firmeza al club. Sí. Al margen del resultado del partido con Chipoletti. Saludos a Antonio Ramos, que responde de manera incorrecta. ...sobre la pregunta para llevarse el pack... ...de seis revistas oficiales del club... ...la pregunta es muy sencilla... ...¿quién es el jugador de San Lorenzo Almagro... ...que tiene más presencias en partidos internacionales? ...las opciones son muy fáciles... ...tres, Alberto Federico Acosta, Albeto... ...Rinaldo Firamante Martino... ...o Leandro El Pipi Romagnoli... ...a propósito Romagnoli te digo que... Eh, ...bueno, uno de los familiares del Pipi... ...fue el máximo gol histórico de Deportivo Morón... Eh, ...que hoy ha conseguido el ascenso... ...a la B nacional... Eh. ...Juanca Mateu me dice... ...en el 15-5-3-3-5-0-3-1-0... Dice MB, tu papá y todos eh, allí en la 690, pienso que la dirigencia debe apurar el tema guirre, que no se decide si se va o se queda, eh, si se va, que ya se vaya a tomar mate al otro lado del río, dice Juanca Mateo, dice... Perdón, yo creo que él lo tiene realmente decidido, si hasta ahora no se ha dado a publicidad la decisión, que me voy a jugar y pienso que va a ser positiva en cuanto a que se va positiva que, que creo quiero y creo que se va a quedar, eh, la verdad no sé por qué no se apura el tema, eh, espero que antes de que reanude el campeonato sí se sepa para entonces actuar en consecuencia, porque estamos mirando pasar el almanaque y no falta tanto para que se reanude la Libertadores en estos momentos, cosa que para nosotros es prioridad. Muy bien, es eh, Ferrante de Ramos Mejía, respuesta correcta, 506, los tres últimos por eh, el tema de las revistas. Eh, sí, señor, eh, Eduardo Martederos, eh, 125 también, eh, de todos lados hay mensajes, eh. Fabián Guerra dice, Mario, los de Rivergüenza, creían que se comían los chicos crudos, se fueron recalientes con la derrota, sí. ni siquiera son dignos en la derrota, un abrazo para vos y todo el, tu equipo, dice Fabián Guerra. Sigo aquí leyendo, me dice Horacio Salas, muchachos, buenas noches, pregunto, ¿Costa de no relató a San Lorenzo en el equipo de desafío? Sí. Eh, si es así, es un mal educado y desagradecido muchos saludos, dice aquí Horacio Salas, eh Daniel de la Isla Maciel eh, respuesta incorrecta a la pregunta eh, dice saludos a eh, Leandro, Mario su papá eh, labura de chofer en Oca conmigo, eh, si no me confundo de Álvarez, dice eh. Eh, ¿qué más? Eh, 61 a 60 ¿te tenemos de hijo, dice Julio Pardo, bueno tranquilo, un partido me lleva hay, hay, Julito hubo eh. épocas que nos llevan un montón un montonazo nos llevaban, se fue emparejando gracias a Dios, pero una época que eh, mi amigo se ríe pero es así, ahora un partidito bueno, la próxima no, eh, le, le ganamos y nos ponemos parejos lástima que no jugó Orión cuando jugamos con ellos ahora que dice Leo de Palermo, Costa Febre iba a ver a Boca y la hincha de ese equipo, venía al videoclub donde trabajaba en esa época dicen el oyente eh, Paco Mayorga es alta los estoy escuchando, felicidades por estar Noche a noche son grandes, eh, a ustedes no los paran ni el frío ni nada, dice Paco Mayorga. De gracias, Sexta. gracias, muy amable. Muy amable, eh, por el respaldo a todos, 23.50 sigo creyendo, Paco Alivisadomírico, pensar que por la rivalidad de Argentinos Juniors tuvimos buenos jugadores y grandes como Ortigoso y Marciere. Y varios más, dice Paco Al, no tiene nada que ver la rivalidad es el, el, el caso de Huracán, podemos mencionar a un montón de gente que, que ha salido de Huracán y son ídolos nuestros, ¿eh? así que ya lo sabemos, Beira, Rendo, Coco Rossi, bueno, y algunos otros que quedan en el camino y no quiero mencionarlos tampoco. Ahora que dice Miguel Ángel aquí, ¿qué tal muchachos? Un líder positivo no presiona para renovar, como la otra vez, no es ejemplo de nada ni nadie, abrimos quién es realmente, Orti y me pone... Go y la S con varios signos de peso no me gusta eso eh, la verdad yo les voy a decir algo si pretendemos a cualquier futbolista tomarlo como ejemplo estamos equivocados los futbolistas son personas además muy especiales, entonces tratemos de que todo sea lo mejor posible para nuestra querida institución, para nuestra querida defendida y amada camiseta por la cual tomamos frío, chupamos, gritamos, nos enojamos, nos alegramos, etcétera Los jugadores pasan y en tanto y en cuanto a San Lorenzo le convenga tenerlos para sí hay que seguir, cuando no conviene no, listo, esa es la cosa. No, yo por eso más de uno me mira y ídolos no, ídolos no. Aplaudámoslo cuando llevan nuestra camiseta y juegan bien. No los insulto jamás Esto porque por llevan nuestra camiseta. Claro, entonces, eh ¿Lo que es... hacen por la camiseta? Con frío y todos se si van a jugar los partidos Son los pibes del senior Exacto, entonces, eso acabo de escucharlo Y lo felicité realmente Porque no cobran un mango Ahí se ve si tienen ganas o no de jugar Hay que juntar el bolsito Exacto, el exactamente partido, Entonces, entonces con el, con el frío que yo por costumbre Hasta de jovencito, hace dos mil años atrás Nunca insultaba a un jugador Mientras tanto tuviera la camiseta Ya no hizo puesta Eh, luego, de dejar de aplaudirlos si no, no juegan bien, nada más que eso. Aplaudir por aplaudir, vivar por vivar, no. Más comunicaciones, Paula de Vuelo, respuesta correcta por las revistas. Miguel Ángel Ramos Mejía me dice, ejemplo en el vestuario, eso me refiero. Un ejemplo de Marciel, Casedito, da todo y más. Un abrazo cuervo, dice Miguel Ángel de Ramos. ¿eh? Hoy en día no se puede hablar de vestuario porque no entra nadie a los vestuarios. Eh, hace unos cuantos años uno podía hasta, hasta entrar a hacer un reportaje cuando se estaban bañando. eh No que no lo vemos. Los vestuarios son vestuarios y punto. El, el de San Lorenzo ahora, gracias a Dios, está bastante tranquilo. Me dice aquí Daniel de Claypole, Mario querido. Ahora sí volví. Eh, me volvió la radio a mi casa, ahí eh, también internet dice. Vamos, está bien. Un abrazo y saludos a tu padre dice Dani de Claipole. Eh. Gracias, querido. Eh, Va Dice, "Te está hablando Mario del Russo Sicheliski, ¿qué le parece ese Rucho?" dice. ¿Para qué? <risa> si no no está loque okay ahí de Aguirre dice que se menciona al Russo, no es, que está no, si no, es, no. es técnico, Fracaso, para, no es técnico, pero están eso. Ahí está, mira vos, eh. Eh, ahí está, Pablo Castells dice la línea entre la cargada y lo violento a veces es fina lo importante es reírse con el otro y no agredir exacto, muy bien y hay que sí, sí, sí. cuenta el contexto la humorada eso. es linda sí, eh, sí. la broma es buena eh, la chanza es, es agradable entonces todo eso hace al fútbol recién con no, mi amigo dice por, eh, por lo que pasamos recién con la inspectora Surana sí. sobre este colega de cómodo Rivavia que decía en Carrefour, eso es algo horrible. No, no, pero depende. Dice, no es lo mismo un hincha que un periodista relatando. Claro, por supuesto, no se va a poner un periodista a gritar como un en un barra, eh, dejémonos de macana. Entonces, cada uno tiene que saber dónde, cuándo y cómo se dicen las cosas, eh. Es así, porque puede haber una chanza recién con mi amigo eh, Julio Pardo, eh, eh, me hacía una chanza porque es, es hincha de, de Racing y, y bueno, y, y pero con ale... Alegria y con respeto siempre, como corresponde. me lo dice Gustavo de Caballito, cómo lloraba ese impresentable costa de cuando se fueron a la B, payaso de Villa Miseria, dice Gustavo de Caballito. Una tanda, Julio, en la técnica, y vamos a ver a dónde se van las seis revistas oficiales de San Luis Almagro, que tiene esa empresa en Prensa Calda, eh, Daniel Acardo, Cogan, eh, Ezequiel, eh, Franco Pedrazi, eh, todos. Toda muy Mito, buena gente. Tomito Franco, bueno, Marcelita Nicolau.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 los nuevos modelos Honda están en Caballito Automotores, Avenida Directorio 800, Capital Federal, lunes a viernes de nueve, diecinueve treinta, y los sábados de diez a dieciocho horas. Tecnología Integral de Alimentos SRL, Servicio de Viandas y Catering Empresarial, nuestra cocina es producto de años de trabajo, investigación y pasión por lo que hacemos, por uso, no dudéis, ámenos, cinco, cero, treinta y dos, siete, ocho, cinco, siete, y quince, seis, cuatro, veintidós, cero, uno, nueve, cuatro, envíanos un mail, a ignaciorea.tiasrl.com.ar y visita www.tiasrl.com.ar fútbol, fútbol juvenil, deportes federados y mucho más, lo encontrás en Soy San Lorenzo por AM690 K24 en radio, escúchenos por internet en todo el mundo a través de www.am690.com.ar Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Muy bien, Julito, no te sacás la campera eh, Para nada, oye, ¿eh? qué bárbaro, qué friolento ¿eh? Darío Torcuato dice Si se queda el técnico, espero que de Uruguay Lo llamen a fin de año Y ya ir pensando en otro técnico, dice Darío Torcuato Mirá vos, eh Eh, pero tenemos que tener otro pensamiento, ¿no? Si yo quiero el técnico que esté con la cabeza exclusivamente en San Lorenzo de ver, si tengo el mensaje de Omar de Linier, a ver, Omar. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Omar de Linier. ¡Qué grande Cerrucho! Los sándwiches que se habrá comido en el colegio. Si siempre apostaba cuando San Lorenzo jugaba con Boca y Huracán, qué grande Cerrucho. Se cansó de comer sándwich, bien Cerrucho. Bien cerrucho, ¿eh? Sí, señor, por algo te gordo ¿no? Voy al sorteo, ¿te parece? De las revistas, ¿eh? Del pack eh, oficial de seis revistas de San Lorenzo Almagro, de muy buena calidad, por supuesto. ¿A dónde se van, Julio? En la técnica, ya vamos a dilucidar eso. Estamos ya cerrando la última hoy, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Entonces, ganó un pack de seis revistas oficiales del club. Eduardo de Mataderos... De DNI 125, respondió correctamente que Leandro Romagnoli, es el futbolista que jugó más partidos internacionales para San Lorenzo, Eduardo Matadero entonces el ganador de este gran obsequio, las seis revistas de San Lorenzo de Almagro. eh Muy lindo el WhatsApp de Omar de Liniers, ¿eh? Ahí está. ¿Lo habrá visto a Cerro comiendo esos sándwiches de salame y queso, de jamón y queso, después de las apuestas que hacía en aquellos partido frente a Boca y Huracán? Me parece que sí, ¿eh? Muchos mensajes nos van a quedar pendientes. Hernán de Estados Unidos, dice Mario Garre, el programa ha empezado. Eh, hoy cumpleaños Mirko Sarín. Eh, buen reportaje al Leandro Álvarez. Abrazo de, eh, de Estados Unidos, Hernán de West Palm Es cierto, el recuerdo permanente a Mirko Sarín. Eh, yo dice récord de notas y su señora madre tiene un cassette con las notas editadas por quien les hablo. Eh. Así que esto es un gran recuerdo. Eh, para la memoria de mi concerí que hoy cumpliría sus años ahora eh. si tengo más tiempo buen mensaje que omar pascal me dice eh, dice omar eh, se están quejando en río negro por la no, eh, el nuevo juego del partido del sábado bueno está bien allá eso no eh, qué más eh, gabi de lugano dice Muy bueno, el programa como siempre, ...los estoy escuchando y me alegran la noche. ¿eh? Ya me voy a dormir, me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar el otro día. Dice aquí el oyente, vio Julio, eh no solamente un tema drogas, la gente que escucha la audición y eh no se está escuchando con gran esfuerzo. Eh, aquí dicen Pipi, sí, Pichi sí. Ordino Torres sí. Y digo Aguirre, la selección uruguaya. Vuelve Ufa préstamo potable. Pudíno de Plácido la vuelta de caute chances posibles concretas bueno son informaciones que están circulando en las redes sociales vamos entonces para confirmación mañana de elementos mucho más sólidos no hay más tiempo de Julio hasta mañana soy de San Lorrenzo sí señor que Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 Radio, una radio como a voz de gusto.